del encuentro Patagonia Rebelde que hablamos de nuestra cuenca hídrica de qué se hace, qué no se hace la responsabilidad que tiene la IC que siempre recuerda a Elvio Mendioros si y señala y apunta claramente a ser responsable de que no nos cuida y la novedad tiene que ver con que hay una medida de la justicia federal que ha dado a la IC a la Autoridad interjurisdiccional de Cuencas un plazo de 180 días para decir cómo va a frenar la contaminación de la cuenca Esto surge a través de un amparo presentado en su oportunidad y que tiene como protagonista eh, y vamos a entrevistarla a ella pero a un montón de vecinos que a lo largo de la cuenca en distintas localidades están altamente preocupados porque saben claramente que el agua es vida. La senadora Magdalena Dada está en línea con nosotros. Magdalena, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter Carriquio te saluda en Viedma. Buen día. Buenos días, Walter. ¿Cómo estás? Bien, acá con esta novedad que por un lado este, como que da un abrazo a aquellos que creemos que tenemos que estar preocupados por la cuenca y por otro lado, ¿qué significa esto? Bueno, esta es una, una novedad importante y sobre todo, digamos, una, una buena noticia para todos los que desde hace tantos años vienen peleando por la salud de nuestro Río Negro y de nuestra cuenca, ¿no?, del río Negro, Limay y Neuquén. Y mmm, el hecho de que una jueza, como la jueza Pandolfi de Roca, haya haya declarado admisible un amparo ambiental, que es una herramienta constitucional que tenemos los ciudadanos este a disposición, ¿no? La verdad es que hay veces que, que no es fácil presentarse a un juzgado y, y pedir por un derecho constitucional que se considera vulnerado bueno en este caso presentamos esta acción de, de amparo ambiental eh, distintos concejales de todos los lugares o todas las ciudades o pueblos eh, que a la, a, a la vera no de lo que es el río negro desde chipoletia hasta viema y, y esta jueza ha declarado a domicilio el amparo, o sea que no lo rechazó in limine como sucede muchas veces con este tipo de acciones, y a su vez estableció una serie de medidas eh, que la más importante que es que en 60 días eh, obliga al demandado, en este caso la AIC, Autoridad Interjudiccional de Cuencas, a, a sentar un plan de remediación o de saneamiento de, de la cuenca completa, por eso introduce el concepto de cuenca que, que bueno, el biome mendioros decía la cuenca del Curro Leufú y así nosotros también la llamamos. Este y bueno, en esa en ese plan de, de saneamiento o plan de, de salud de la cuenca eh, que tiene que presentar la IC en 6 meses, deberá eh, bueno, establecer eh, cuáles son los los resultados de análisis bacteriológicos que se van a hacer allí en la zona más compleja, que es la zona de la confluencia o preconfluencia, en la zona de más más, este, más este, cercana a Chipoleti y a la planta de Tronador, que es la planta de líquidos cloacales de la ciudad de Neuquén. Eh, y también van a tener que determinar cuáles son las obras públicas ¿no? este, necesarias para evitar que los municipios sigan vertiendo los líquidos cloacales directamente a al río, ¿no? Además de, por supuesto, todo lo que son los líquidos industriales o residuos industriales, lo que más nos preocupa a nosotros, este, que ya están detectados y están en la causa, como el caso del nastaleno, que es un residuo del petróleo, y algunos otros metales pesados que no son comunes, que existan, o por lo menos hace cinco años eso no existía, y ahora nuestras aguas están contaminados también, con este tipo de contaminación producto de, de, de residuos industriales vertidos a las aguas de las cuenca del río Lima y Neuquén y eh, Esos serían más o menos los puntos más importantes y establece como sujeto pasivo o demandado la autoridad interjudiccional de cuencas que va a tener que, por supuesto, trabajar en conjunto con los, las provincias, ya sea de, de Neuquén, de Río Negro y con el Estado Nacional para, este bueno, determinar cómo va a ser la tarea de remediación eh, con, digamos, esto es un caso muy parecido al caso que el proceso de saneamiento del Riachuelo, ¿no? Ajá. este Que si bien el juez determinó en su momento una sentencia en la causa Mendoza, pero bueno, después de la ejecución de la sentencia, eso quizá es el donde se demanda más participación ciudadana eh, uno observa lo que viene un poco detallada no por un lado la contaminación producto de las ciudades que crecen al lado del río y las plantas denominadas potabilizadoras o tratamiento de líquidos flacales que no dan abasto ya hace por lo menos 10 años todas las los municipios claro. lo vienen diciendo y por otro lado la esto que se va dando concreto cómo va creciendo las distintas explotaciones eh, gasíferas petroleras y demás de fractura hidráulica eh, aka uno tiene que tener la expectativa de que en 180 días va a haber un plan concreto o cómo cómo puede verlo esto uno Si si no tenemos confianza, nos por lo menos en en la justicia, ya sé que hay muchas veces que que hay cosas que uno está en desacuerdo, ¿no? Castrolavo escondido, que hace 11 años que estamos en juicio con un juicio ganado y lamentablemente la justicia tiene todo parado. Claro. Es así pero bueno en este caso vamos a vamos a confiar porque el control ciudadano va a estar muy de cerca no solamente este este amparo lo presentan concejales en eh, el caso hay dos concejales de de viema uh -huh. este facundo montesino darda y, uh -huh. y y también la concejal este a Mariana Rey también es, es, es amparista de la causa también hay concejales de Chipoleti, de Huergo, de Maique, de Chimpay, bueno, eh, la verdad que de la Marque han firmado muchísimos concejales y, y también han firmado vecinos y, y organizaciones. Entonces, este ahora estamos en el proceso de juntar firmas en todas las localidades, por eso... Las chicas están con las planillas en la costanera de Viedma estos días que ha estado sí. con Sol y bueno, se, se ha podido juntar en cantidad firmas para demostrar a la jueza que estamos atentos, que estamos controlando todo el proceso judicial y además también que este es un reclamo verdaderamente legítimo, no es un capricho de nadie, sino que lo que estamos diciendo es que si no frenamos ahora el proceso de contaminación, vamos a tener un, un riachuelo en la zona y no queremos tener un riachuelo nosotros en Río Negro y Neuquén y en la provincia de Buenos Aires. Así que, este bueno, esa es la, la novedad y, y además decir que este esta, esta acción de amparo ambiental, que así está cartulada, amparo ambiental, va a, tra, a, a tramitar en forma paralela pero complementaria con la denuncia penal en su momento hicimos con el legislador Campo y, y también otros legisladores, este como el legislador Mendioro y Ballester, que en su momento nos presentamos, pero con una denuncia penal ya pidiendo y reclamando quiénes son los responsables de esta de esta medida. También estuvo el presidente del socialismo, recuerdo, uh -huh. también Tatu fue parte, Tatu Alí fue al parte también de esa denuncia penal. Así que este las dos causas están en el Juego Federal y van a avanzar en forma conjunta. Si uno tiene que determinar eh, eh, como escala de responsabilidad en esto, obviamente eh, la IC es como la mayor responsable, pero sí. después, eh, ¿hay responsabilidad por acción, por omisión o, o no sé qué del gobierno provincial? Y bueno, yo creo que hay responsabilidad de todos un poco, ¿no?, este porque la IC tiene responsabilidad en el sentido de que en los años 90 se, de, se delegó en la IC la, el deber de, de control este en el saneamiento de las aguas, pero después también hay responsabilidad de todos los gobiernos, eh, y por eso nosotros quisimos que, el, que la jueza determine si quién es el sujeto pasivo, pero también cite a quién eh, ella considera responsable. no uh -huh. este Así que me parece que como acá no se trata de sacar un peso ni pedir ninguna digamos, eh, un reconocimiento económico, ni fines de lucro, ni mucho menos, acá lo único que queremos es el restablecimiento de un derecho constitucional que consideramos que está vulnerado, uh -huh. nada más que eso y que de una vez por todas se comience a hacer un trabajo de remediación. Este, la causa penal sí, ya ahí estamos pidiendo responsables este que digamos personas que tengan responsabilidad penal. Claro. Y ojalá algún día tengamos algún fallo que nos diga que las responsabilidades penales por delitos de contaminación también es un delito este que sea considerado imprescriptible. Uh -huh. Era el plan que tienen que presentar sobre la ¿Cómo van a, a, a frenar la contaminación? Es sobre toda la cuenca, ¿no? no es, eh, si bien se focaliza ahí en la zona de Cipoleti, Neuquén, pero sí, es sobre toda la cuenca. Es sobre toda la cuenca y además también, eh, si bien la zona más contaminada, y creo que el foco de contaminación más grande lo tenemos en la confluencia, ¿no? Y en la pre-confluencia, como dice la jueza, eh, el objeto de fondo de esta, de este amparo es la contaminación del río en todo su tramo ¿no? incluso hasta viema que es la desembocadura pero pensar que nosotros como digamos viviendo en, en esta en este sitio digamos donde donde está la desembocadura recibimos toda la contaminación de neuquén ah. eh, años y años recibiendo esa contaminación este entonces bueno creo que hay que decir basta Y, y para eso pedimos a los vecinos y a las organizaciones, y, y yo siempre reconozco el trabajo de gente como Elvio, pero en Elvio tantos otros que han trabajado muchísimo, este con fotos, con documentación, gente que ha hecho análisis por su cuenta y los ha pagado de su bolsillo. este La verdad que es impresionante la cantidad de información que ha ido juntando la gente. De todas maneras, también vamos a seguir cuando juntemos un poco más de información con la contaminación del río Colorado. Claro. Ese es, es peor, creo yo, es que tremendo. la contaminación del río Negro, ¿no? Por el hecho del partido de líquidos de, provenientes del petróleo desde hace años, ¿no? De, de los que son conocidos y de los que no son tan conocidos. Así que, este ahora cuando juntemos un poquito más de, de fuerza, seguimos con el río Colorado. Pero ya lo hicimos con el Nahuel wapi y no fue muy bien, con 30.000 firmas, y 6.000 personas que intervinieron directamente en el amparo, es creo que la primera vez que sucede esto, este y después de esto el gobierno nacional dispuso una partida millonaria para para la, la planta de líquidos cloacales de San Carlos de Bariloche. Bueno, ah. si bien el río Negro quizá no es tan visible como el lago Nahuelhuapi, pero también tenemos derecho a que este, se disponga del dinero necesario para las plantas de líquidos cloacales de todos los municipios que están a la vera del Río Negro. La IC deberá dejar de financiar costaneras para financiar obras que realmente hagan a la, a la sanidad, ¿no? Y además pensar en el, en el futuro de, nuestros, de nuestras próximas generaciones, uh -huh. si nosotros nos frenamos ahora, Todos, todos te dicen lo que, lo que encuentran en el río Negro cuando salen a navegar o, o los que salen en un kayak por el río Limay y el desastre que es. Me, me cuentan todos los días esas cosas que pasan. Y hay que pararlo, hay que frenarlo, hay que buscar la forma de frenarlo y frenarlo usando una herramienta constitucional que es un amparo. este Ojalá eh, podamos tener, bueno, novedades ¿no? en los próximos meses. Magdalena, muchísimas gracias por estos minutos, eh, queríamos hacernos eco de esto que sin duda es un alto a, y esperemos que haya respuesta concreta de la IC en estos días para decir cómo va a frenar la contaminación y bueno, que sea una alerta que se multiplique en toda la provincia y en toda la cuenca para, por un lado, este, a abrazar a aquellos que desde hace tiempo lo vienen diciendo y por otro lado para ayudar a aquellos que no se dan cuenta que entre muchos y muchas se va a poder eh, frenar esto, si no va a ser imposible. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. a vos. Hasta Magdalena Udar de hablando con nosotros hace ahora, te reitero la Justicia Federal de Fiske de General Roca declaró admisible un recurso de amparo presentado entre otros por concejales de Quiriediemma, Arrey